no sé si soy el pintor más famoso también, porque hay muchos gente que me me por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante un actor de cine un loco un escritor no eso no está viviendo eso cree usted que le ha aportado usted al arte digital? al arte absolutamente nada, nada. porque no no porque soy o sea, lo digo siempre soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco duro. Y a la vida... A menos a menos, menos a es que es ese, es un pequeño. Pasa de mucho al acto pictórico. Y a la vida, pues, le debo todo. Porque el día que Dalí hiciera un cuadro bien hecho como Velázquez o como Bernardo, Fox. find him sitting and, and waiting for your call in and, and that very same temple he was telling me about.